Recordarte que este tu programa Euskal Música, también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar Tanto el sábado 26 como el domingo 27 de abril, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde Eso sí, en repetición, eso sí, en redifusión Y también comentarte que también lo puedes escuchar a través de internet, lo puedes hacer a través de egustiplaza.net ...clicando en el logotipo de la radio... ...también saludos a Racha León... ...para toda la gente que lo hace... ...a través de esa página web... ...a través de gusquiplaza.net... ...hoy vamos a tener mucha música hecha en Nafarroa... ...ya que va a sonar la sonrisa metálica... ...Neques, puro relajo... ...Ibacusa, Esen Balea, Flitter... ...Cuchir Romero y el Drogas... ...y tendremos la visita... A los estudios de Berriozar y Ratia, al programa Euskal Música de Ibai. Sí, sí, Ibai, el de Berry Metal, que regresa el lunes 28 de abril, a partir de las seis y media de la tarde. Regresa Berry Metal, regresa Ibai, regresa la música metal. Lo dicho, tendremos una pequeña charla, una pequeña entrevista con él, para que nos cuente cómo va a ser esta nueva mini temporada, digámoslo así, de aquí hasta el mes de junio. El programa Berry Metal Lo dicho el lunes 28 a partir de las 6 y media de la tarde Regresa Todo esto es lo que te vas a poder encontrar En una nueva edición del programa Euskal Música en Berriozario Latia En el 100.8 de la FM Y a través de internet En Euskiplaza.net Así que vamos a comenzar el programa de hoy De Euskal Música y lo vamos a hacer con caña Lo vamos a hacer con fuerza, lo vamos a hacer con La banda de Nafarraga, más concretamente Con la banda de Iruña, La Sonrisa Metálica, que hace poquito publicaban su primer larga duración despertaré En el cual te podías encontrar ocho temas Por cierto, varios de los componentes de la banda Estuvieron por aquí por Euskal Música Para presentarnos y ahora nos queda Su buena música, nos queda su disco Lo dicho, compuesto por ocho temas Entre ellos, no sé qué pensar Re Resurrección, Venus, eh El tema si existe un dios O los temas que vamos a escuchar ahora mismo Nos vamos a ir hasta el corte número 6 Con el tema no sé qué pensar Y antes vamos a escuchar El cuarto corte de la DUN A escondidas nos quedamos con ellos Nos quedamos con el cuarteto la sonrisa metálica Y nos quedamos con su primer larga duración Despertaré Los cicatrices que vi las reglas de este maldito juego las reglas eran sin vivir que nos, nos vea Súrame con tus miradas, súrame ha oído lo que no querer oír, porque mi cuerpo se descubre y mi mente se dispara Música. Lo hemos hecho de la mano de esta banda, la sonrisa metálica, con dos grandes temas, el primero una balada escondidas Y después este auténtico temazo, no sé qué pensar Dos de los temas extraídos del primer larga duración de este cuarteto, despertaré Música que no ha hecho más que comenzar, tenemos muchos y grandes temas preparados para ti Así que no te vayas, además tenemos la visita de Ibai como te comentaba al comienzo del programa Ya que el lunes 28 vuelve a las ondas la caña y la fuerza de perry Metal Música Cuarteto la sonrisa metálica con este álbum Despertaré, nos vamos con lo que es el nuevo trabajo discográfico Segundo larga duración para otro cuarteto Hablamos de la banda Neques que ha editado ya hace un tiempo lo que es, lo dicho, su segundo trabajo Surescu en tu mano, editado bajo el sello maldito Récords, con colaboraciones importantes, como por ejemplo la vocalista de eh, la banda Esian del Norte de Nazarroa, Suriñe en el tema Necaesiña lo que vamos a escuchar, Surescu tema que da título al álbum y Champonaren, Veste Aldean son neques de Neques. con este álbum Surescu en tu mano por cierto en tu mano ya puedes encontrar este disco ya lo puedes tener en tu mano porque ya está en cualquier tienda de discos bajo el sello Maldito Records ahí está sonando esto Surescu y Champón Arena en de Aldeán dos de los temas de este nuevo álbum de Neckes Como te comentaba anteriormente en uno de los temas, Necai Siña, con la colaboración importante de Suriñe Hidalgo. Nosotros, que seguimos? Vamos a tranquilizarnos un poquito, porque después de la caña y la fuerza que nos han dado eh, la sonrisa metálica y Neques para empezar el programa de hoy de Euskal Música, pues, lo dicho, nos vamos a tranquilizar con una banda que nos llega desde Aibar. Es el centro... Neurálgico, digámoslo así De la formación Puro Relajo Ya estuvieron por aquí, por Euskal Música Para para presentarnos Este su álbum, la conocí desde muy niño Fuimos juntos a la escuela Ese es el nombre que le han dado A este primer larga duración Para esta banda, para Puro Relajo Una banda compuesta por Chumagoyues al acordeón, voz y coros Jorge García la guitarra, voz y coros David García al bajo, voz y coros Eneko Yrigoyen, a la trompeta y coros Y Yosu Burguete a la trompeta y coros. Esa es la formación puro relajo y lo que vamos a escuchar dos de los temas que seguro, seguro los has, pues, bailado ya en cualquier lugar. La viuda alegre y la versión del tema Chorí Chorí ahora un poquito más mexicana. Te dejo con ellos, pues. Te dejo con puro relajo. de la almaa real porque está tan asombrosa por la muerte de un amigo que lo ha matado su esposa a las 11 de la noche conchita el peso a pensar voy a matar a mi marido para poder marchar Cuando ya estaba dormido, Conchita se le acercó, "Dispensa, mi manito, ya tu hora se te llegó. Conchita no seas ingrata, ¿por qué me vas a matar por un amigo que tienes que va a ocupar tu lugar?" La gente lo presentía, la gente lo comentaba Ahí va la casada de alegre, decían, ¿cuando pasa? Ella lo mató lo abrazaba y lo movía ahora si sí ya te moriste es del alma mí el juez del extra le dice no llores más mira yo no te castigo os viuda me gustas más Entre parranda y parranda, Conchita se divertía y se la llevaban presa y de la justicia reía Cantaban los criminales allá en las Islas María Pa' festejar a Conchita que allá pasaban los días La gente lo presentía, la gente lo comentaba Ahí viene la viuda alegre, decían, cuando pasaba La gente lo presentía, la gente lo comentaba Ahí viene la viuda alegre, decían, cuando pasaba Baina nonela ezen gehiago txoria izango Eta nik txoria nuen maite, eta nik Ezen gehiago txoria izango Baina nonela Ezen gehiago txoria izango Eta ni txoria nuen maite Eta ni txoria Está sonando la versión del clásico choria a Chorí De manos de puro relajo Dentro de este primer larga duración la conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela En total te puedes encontrar 13 clásicos, digámoslo así De la música mexicana, de la música ranchera Como por ejemplo, Échame a mí la culpa Te traigo en mi cartera O también están por ahí las Mañanitas O Cielito Lindo Y también los temas que estamos escuchando La Viuda Alegre, tema que hemos escuchado anteriormente Y esta auténtica versión Y buena versión que han hecho De este clásico choría Chorí Banda que como te comentaba anteriormente También pasaron por aquí por ahí buscar Música Para presentarnos este primer Larga duración Desde Ibar, puro relajo ¡Uh! nos vamos, si te parece, ahora con el nuevo proyecto musical de Silvia. Silvia, vocalista, que ha estado ya en varios grupos. Y que, bueno, ahora se ha juntado con Induzi, se ha juntado con Ander, se ha juntado con Iñaki y se ha juntado con Pedro para la vida a la banda Ibacusa. Eh, cuidadito con esta banda. Que ha empezado fuerte, ha empezado bastante fuerte a dar ya varios conciertos y tiene un directo bastante interesante para presentar este primer larga duración Abustuak Seidel. Extraemos los temas Aukeran y el tema Su Seusara. Ellos son Ibakusa desde Iruña, con caña, con fuerza, con este Abustuak Seidel. Usa. El álbum se hace llamar Abutuaksei Y en el te puedes encontrar 10 temas, todos ellos cañeros y contundentes Como muestra un botón estos dos temas eran segundo corte del álbum Y esto que está sonando ya los últimos compases del cuarto corte Su se usará. Y han estado presentando por casi casi toda Euskal Herria Este primer larga duración No creo que le queden lugares por donde no han pasado ya Para presentar este Abus Tuakusei Esta formación Irakusa en la sintonía de Berriozar y Ratia, sigues en el programa Euskal Música, cada jueves ya sabes que estamos contigo en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde, aunque también nos puedes escuchar tanto el sábado como el domingo a la misma hora, eso sí, en repetición en redifusión, y lo dicho, continuamos ahora con una banda de reciente creación, entre comillas ya que llevan un par de añitos en esto de la música pero de reciente creación, lo que es su primer larga duración, Demora Maquiña, la semana pasada, el jueves pasado más concretamente, ya estuvieron por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, tanto la vocalista de la banda Ruth López de Di Castillo como el acordeonista Josu Urra para presentarnos este nuevo larga duración para hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda y por supuesto para hablar de los conciertos que han comenzado a dar como fue ese concierto presentación en Di Castillo el pasado 28 de marzo como los conciertos que van a dar sucesivamente para presentar este nuevo larga duración. De este primer trabajo discográfico vamos a rescatar dos temas, el tema El Cartagena Tsuná, segundo corte del álbum y el tema hasta el día, octavo corte del álbum, como verás, el acordeón es el principal protagonista de esta banda de Esembalea Dejaré de pensar en mi propio bienestar Miraré más allá, más allá de mi vida Donde tú puedes estar, donde tú puedes participar A -t -a -t Y lucharé sin parar con la gente que tenga Otra forma de pensar, ayudar gasuna, y dugu a ver que tal. Gasuna hoy, gasuna hoy. Gasuna hoy, la padre ahora. Gasuna. Po de tiada abuela, unetas hijos, ve que para esta formación el primer trabajo discográfico para la formación es en Balea dos de los temas que te puedes encontrar dentro de este primer trabajo discográfico el Cartasuna, puesto que estamos escuchando hasta el día el álbum Débora Maquiña ellos son Ángel Iriarte a la batería Iñaki y Bigoyen a la guitarra Yosurra al acordeón Miguel Urbiola a la guitarra Ruth López dedica Di a la voz y Sergio Pérez al bajo Y ha habido colaboraciones importantes como en el trombón de Adrián Márquez En la trompeta de Miquel Azcona y en el saxofón, flauta y arreglados de Fernando Sánchez junto a los coros de Chus El álbum se hace llamar Démbora Maquiña y es el primer trabajo discográfico para esta formación, para Esen Balea. Y nosotros que continuamos ofreciéndote más música y volvemos a la caña, volvemos a la fuerza, nos vamos si te parece a Estella Lizarra que después de varios años de ausencia regresa esta formación. Regresa Flitter con su nuevo álbum titulado Rabioso y con temas tan cañeros y tan contundentes como estos Suéltate y Corre. Atados Atados por los estados Satanás te suplicamos Que se caia el Vaticano y el dólar americano Sueltate los pies Sueltate las manos El mundo arrebat No eres un caos VATICANO E-DOLAR AMERICANO Que se caiga el Vaticano E-DOLAR AMERICANO Sueltate los pies Sueltate las manos El mundo al revés El mundo es un caos Sueltate los pies Sueltate las manos El mundo al revés El mundo es un caos El esperado regreso de esta formación de Estella de Irizarra, de los clásicos, de los de siempre, Flitter. 11 temas a los que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico, bajo el sello Maldito Records. El álbum rabioso, temas como Aceite Tóxico, Autosuficiencia, Más Volumen o el tema Putas del Poder. Te puedes encontrar en este nuevo larga duración Y también, como no, los dos temas Suéltate o esto que estamos escuchando Los últimos compases del tema Corre, noveno corte del álbum No mires atrás atrás Y ahora nos vamos con un recopilatorio, un doble CD que ha sacado ya hace unos meses, eh, Cuchi Romero, con el nombre de Aquí huele a Romero, colaboraciones 1998-2013. Y como el nombre indica del disco, pues aquí están, eh, no todas, pero sí prácticamente las eh, 30 mejores colaboraciones contemporáneas. Que ha realizado Cuchi Romero a grupos como los del gas A Porretas, a Mr. Feeling, a Mochila 21, a Guru Pendejo O por ejemplo, a Barricada con el tema titulado La Balanza O a la formación de Berriozar, Bocanada con el tema Río Camerino 1, 15 canciones, Camerino 2, otras 15 canciones En definitiva, lo dicho, las 30, digámoslo así, mejores canciones de Cuchi Romero Aquí huele Romero, colaboraciones 1998-2013 Nos quedamos con la que a Barricada y con la que hizo a Bocanada La Balanza y Río Tudor se derrama, kien va el cielo que dice Le sobran del humo y las camas, ahoga el llanto de mis diez Meceran Me de nuevo las hadas, para ver como se separan El corazón que estuvo dormido entre ladridos de placer robadas a las que les cambieé la piel morir morir en cada palabra al mirar al mirar como sang las bocas coidas con sueño que nunca juegan a perder quiereuchillo en lo que fue. Silencio, que nadie lo podrá romper Que realizó Kutcher Romero Esta vez a manos de Bocanada Con este tema Río Anteriormente hemos escuchado la colaboración Que realizó con Barricada con el tema La Balanza En el primer cedeo Como él le ha llamado Camerino 1 Las colaboraciones con albert Albertucho Barricada, Bocanada, Caldito Carlos chacón Dao, Despistado, Stickers El Vicio del Duende, En Blanco En Espera, Forraje, gatillazo Cose Y Puro Pendejo Y en el Camerino 2 Las colaboraciones que ha hecho Airacho, Casta, La Fuga, Los Bombarderos, Los del Gas, luther Mago de Oz, Mojinos Escocios, Mochila 21, Mr. Feeling, Porretas, Radio Preve, 5 p y De Vientre. 30 de las muchas, muchas, muchas colaboraciones en este WCD formato D-Pack. De Cuchi, Romero, aquí huele a Romero, colaboraciones 1998-2013. ¡Venga Y las colaboraciones de Cuchi y Romero que nos vamos Con el primer larga duración del Drogas Ya sabes que hace unos meses atrás, antes de Sacar este primer larga duración, y todo Pues digamos así, una maqueta con unos Poquitos temas, pues para darse a conocer En solitario, pues aquí regresa ahora Enrique Villarreal, el Drogas, con este triple álbum En el primer CD te puedes encontrar Ocho temas eh, con el nombre de Alzheimer En el segundo CD otros ocho temas Con el nombre de Machinada, y en el tercer CD Otros ocho temas con eh, El nombre de Iglam e Un álbum en formato Digipack, el álbum se hace Demasiado tonto en la corteza Y hoy nos vamos a centrar en el primer CD En el, pues digamoslo así Disco denominado como Alzheimer Y nos vamos a quedar con los cortes Sin reverencias, corte número 3 del álbum Y el quinto corte, collar Abandonado, dos de los temas Del primero de los tres CDs de el drogas Demasiado tonto en la corteza Música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 Minuto, todo sin ti Inmensa la espera Cuando se quiere morir Que llueva el frío Placer en su memoria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 Así de bien suena lo que es el nuevo trabajo discográfico, primer larga duración ya en serio de El Drogas, el álbum Demasiado Tonto en la corteza Ahí estaban dos de los temas incluidos en el primero de los tres cd el corte número 3 es Sin Reverencias y el corte número 5 Collar Abandonado dentro del primer CD Alzheimer Y nosotros que ahora nos con una entrevista, una entrevista a uno de los compañeros de Berriozar y Ratia Que regresan, regresan, será el próximo lunes 28 de abril a partir De las seis y media de la tarde A esa hora regresa Berry Metal A la sintonía del 100.8 de la FM A la sintonía de Berriozar y Ratia Y como ya tenemos por aquí por los estudios De Berriozar y Ratia ahí Ibai El director y presentador del programa Pues vamos a pues a hacerles un, a Hacerle unas preguntas Para que, bueno, sepamos Cómo va a ser esta nueva temporada del programa Berry Metal Berry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 Como comprobarás, no tiene que ver nada con el programa Euskal Música Es uno de los clásicos de los Iron Maiden Que hoy lo metemos en este jueves 24 de abril del 2014 Para hablar del regreso de uno de los eh, grandes programas Que se nos fueron de la parrilla de programación Y es que tenemos con nosotros a Ibai Buenas tardes, Arracha León Buenas tardes, Arracha León ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Eh, bien, vamos, eh, vamos tirando Volvemos a los inicios, volvemos a lo que fue tu casa Hombre, por supuesto, esto eh, no se podía dejar pasar en la oportunidad de que vuelva yo a la radio otra vez Como prometí en el especial que hicimos en, en, en el Fiestas Eso es, dijisteis que ibas a venir, no sabías cuándo, pero que vendrías y ahí estás Exactamente, exactamente, aquí lo que se promete y se cumple ¿Nuevo horario? Eh, sí, nuevo horario, estamos de seis, me... de seis y media a siete y media los lunes, ya no estamos los viernes Eso es una horita hasta final de temporada luego ya la temporada que viene ya tu hora y media habitual tu hora y media de siempre tu hora y media de heavy metal eso es eh, así va a ser entonces eh, luego ya eh, vamos a hacer eh, de, de aquí a junio vamos a hacer un formato un, un poquito más eh, reducido eh, sobre todo pues para <risa> intentar meter todas las canciones que yo quiera en una hora Eh, pero luego ya, a la vuelta en septiembre, ya ya estaremos a pleno rendimiento con todo lo que teníamos antes y muchas más. Y desde que te fuiste hasta ahora, novedades, ha habido muchas, ha habido pocas, como has visto el panorama en lo que es la música metal nacional e internacional. Eh, hombre, pues eh, a nivel nacional bastante, bastante flojo, hay que decir, la verdad. Eh, no he visto eh, muchos eh, grupos, pero, pero a nivel internacional... Esa es la espinita que nos tenemos clavada A nivel internacional, pues sí que tenemos eh, Gran variedad de grupos, gran variedad de estilos Estilos, grupos, que seguramente eh, Incluirás en lo que es esta nueva edición de Berry Metal Con alguna sección nueva, algo así sorpresa O cómo va a ser más o menos el formato de aquí hasta junio Súper reducido Bueno, eh, a ver, estoy todavía divagando eh, cómo, cómo intentar encajar todo lo que quiero meter en una hora Pero bueno, no sé, eh, sí, pues eh, volveremos con nuestras noticias, esas no pueden faltar, eh, tanto estamos hablando tanto de conciertos aquí en Pamplona como a nivel nacional. Eh, lógicamente la gente no está como para tirar cohetes con el dinero y no se va a ir hasta Noruega a un concierto. Pero bueno, eh, no sé, ya intentaré intentaré hacerlo lo mejor que pueda de aquí a, a junio eh, y luego ya en septiembre... Eh, ya con mi mangancha de una hora y media Que parece una tontería, pero dentro de la radio cuenta ¿Y algún grupo que destacar para esta temporada? Eh, tengo varios, eh, voy a adelantar un par de nombres eh, Como son Unsun, o Unsun, o como queréis decirlo eh, Pain, los Dimmu Borgir, eh, ya veréis Es un estilo un poquito más oscuro que, que los Lordi Pero está muy muy chulo eh, Vienen también de Noruega, así que como no Y también eh, otro de los grupos así un poco a voleo, pues eh, los Iron Mask. Pues este lunes 28 de abril a las 6 y media escuchamos el regreso, esperado regreso de Ibai Con su berrimetal hasta el mes de junio de 6 y media a 7 y media de la tarde Eso es, pues nada, oye, desde aquí despediros, eh, convocaros para el lunes 28 Así que nada, ahí nos veremos, ¿no? Y ahí, no, y ahí te escucharemos Bueno, sí, más que ver, escuchar, pues sí, es. ahí está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 gobako itzak erraiak bustiz hitotzen nau etxipena gela otzonetan bizitzeko indarrekin leia bizian ezkaldu ino ez, ez herribarrean escaldo icharo pena escaldo adorea hemenago bai zure ondoan pauso bat aurera confianta e sasugan flor to non oker kendena bait ezaitu So God Work to call the Oh, you can En el nuevo trabajo discográfico para la formación Encore Dos de los temas incluidos en el nuevo álbum titulado Canal A Más concretamente los temas Sude Hondo An, décimo corte del álbum Y estos últimos compases del segundo corte Y salen Arte Ya sabes que con este disco evidentemente Encore regresa al panorama musical Con grandes y buenos temas Música Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final al programa de hoy de Euskal Música, no antes recordarte que hemos escuchado a La Sonrisa Metálica, Neques, Puro Relajo, Ibakusha, Esen Balea, Flitter, Kuchi Romero y El Drogas. Hemos hablado con Ibai, el director Y presentador de Berry Metal Que este lunes 28 de abril Vuelve a las ondas del 100.8 de la FM Vuelve a las ondas de Berry fer y Ratia A partir de las 6 y media de la tarde Con todo lo relacionado al metal Y también hemos escuchado La música de Encore con dos temas Incluidos en el nuevo trabajo discográfico Canal a. y nos vamos a ir Nos vamos a despedir con fuerza, nos vamos a despedir Con caña, nos vamos a despedir Con la maqueta de ERAVE, una maqueta Que contiene 5 temas, 6 sin Concluimos la intro y nos vamos a quedar con el tema Nora Goas, con ERAVE, os dejamos, será hasta dentro de 7 días, aquí en Berriosari Ratia y en Euskiplaza.net, una nueva edición de Euskal Música, hasta la semana que viene, ¡ahud!